¿Cuáles son los nombres del profeta? Aliadi, Al-Rauf, Al-Rain, Al-Maqtafi, the potter, the madam, Al-Said, Al-Qaser, el profeta de Tababa, Al-Mutak.